Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan motomaníacos? Así arrancando una nueva edición del programa dedicado al mundo del motociclismo.、Eh, bueno, espero que estén todos bien, que hayan ruteado el fin de semana los que han podido. Estamos aquí en FMD n Rock, 104.7 MHz en tres Arroyos. La operación, como siempre, lo tenemos a Diego.、Eh, nos pueden sintonizar a través de www.caballosdemetal.com.ar y también en, estamos en TikTok c o m Matute. Y en el Facebook estamos con eh, Motomaníacos. Eh, hoy tendremos la comunicación con j a n i n a de Pergamino. Un evento desarrollaron este fin de semana solidario. Así que estaremos charlando un poquito de. que nos va a contar de bueno, lo que han trabajado este fin de semana y lo, lo que han desarrollado. También tenemos a Alejandro de Gamas,、eh, La Madrid. Bueno, comíamos charlado la semana pasada.、Eh, por el tema climatológico este, estaban en duda. Bueno, al final se suspendió. Con buen acierto, por el clima el fin de semana, la verdad que estuvo complicado. Así que bueno, este fin de semana se va a desarrollar el encuentro ahí en, en General La Madrid. Así que bueno, estaremos hablando con Alejandro con los últimos detalles. Ya creo que ha andado gente ya por, el, por la, la, la localidad. Y también tendremos a Beto de Quijote del Camino de Azul. Se viene el 35 como te encuentro de esta agrupación tan exitosa. Así que bueno,、eh, charlando un poquito también con lo que va a contar este. b e t o de los últimos detalles de este gran fin de semana, que son cuatro días del m o t o e n c u e n t r o el característico encuentro de la localidad de Azul.、Eh, tendremos también un audio de La Oxidada el, cuatro, el sábado 4 de abril, de para desarrollar un, una actividad aquí en Bañero Reta. Así que nos mandó un audio este, uno de los colaboradores para que sepan más o menos de lo que se va a desarrollar. Y también tendremos、eh, próximos avances de la semana que viene. Hay bastante actividad aquí por la zona. Así que bueno,、eh, tendremos también esa información. Y un breve detalle también, que capaz que lo voy a hacer ahora que tenemos tiempo.、Eh, la carrera de g o ñ a i a de Brasil.、Eh, la carrera s p r i n t la ganó Mar m a r q u e z Segundo, f u e y Audicion Antonio. Tercero, Jorge Martín. En Moto 3 el domingo, Máximo q u i l e s Ganó segundo Marco m o r e l l i de Argentina, que representa a r g e n t i n a y Vera Patrama. En Moto 2 ganó Daniel Holgado, segundo Daniel Muñoz y tercero Manuel González. Y en MotoGP Marco Becechi, Jorge Martín en segunda ubicación, el podio las dos a p r i l i a oficiales. Y tercero Fabio de i a n a n t o n i o con una de la Ducati también oficial, nada más que en el equipo BR46 de Valentino Rossi. Eh, se viene la próxima edición, el, la próxima fecha, ya este 27, 28 29. Se corre en Austin, en Estados Unidos. Así que una nueva competencia que se va a desarrollar de MotoGP. La verdad, que bueno,、eh, el fin de semana estuvo bastante complicado en Brasil por el tema del clima. Días previos llovió muchísimo en toda la zona. Que bueno, no sabemos、eh, con exactitud. Bueno, muchos dicen que el asfalto estaba. Estaba fresco o que no se había probado lo suficiente. Bueno, puede haber sido también el tema de, del clima que jugó en contra justo con un asfalto fresco, puede ser. Bueno, pero lamentablemente el domingo tuvieron que cortar la carrera final porque se fue degradando el del circuito en Moto 2. Bueno, ya los pilotos anunciaron que la pista estaba muy rota en diferentes curvas. Así que, bueno, por precaución se decidió cortar 8 vueltas de la carrera final de MotoGP. Así que, bueno. Se pudo llevar a cabo lo que es el espectáculo, pero bueno, con interrogantes.、Eh, la moto requiere un cierto circuito y diferentes condiciones que estén todo a favor para poder competir, más a este nivel tan profesional. Y bueno, lamentablemente el circuito no estaba a la altura, el, el, la pista, básicamente, no, no el circuito, sino la, la pista, estaba complicada, así que bueno, no pudieron este, desarrollar la actividad completa al 100%, pero bueno, estará a evaluar. Eh, algunos dicen que fue muy, muy adelantado concretar la fecha, a pocos días de haber terminado el circuito, que había que haber esperado más tiempo, de haber hecho, realizado unas competencias previas para ver cómo se encontraba la pista. Pero bueno, se decidió lanzarlo, así que, bueno,、eh, mucha en redes sociales, diferente cantidad de opiniones, por qué sacar o n a e t e r m a pero bueno, como lo decían diferentes,、eh, gente que, que está en, el, en la categoría y que, bueno, sabe todo lo que s los pormenores. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque b、bueno, u el n o e contrato de Terma se s terminó.、Eh, por eso ahora el circuito de Buenos Aires está desarrollando lo que es las obras para que vuelvan el m o t o s i p p i n o el 27. Así que veremos qué pasa con esta pista, que es una pista corta también. Eso también tiene de, de, de contra, una pista que es corta para lo que es la categoría. Así que bueno, con eso terminamos lo que es el. La parte de la carrera de Goníaia、eh, de Brasil. Así que bueno, veremos qué resulta este fin de semana que viene ahora en Austin con nuevas competencias de MotoGP. Así que bueno, las a p r i l i a están aparentemente un paso adelante. Mar Marques、eh, aparentemente no está al 100% de lo que es、eh, físicamente. Y después las Ducati, bueno, sacando Fabio de San Antonio que、eh, estuvo luchando todo el fin de semana en la punta.、Eh, el resto de los pilotos de Ducati también más atrás. Y bueno, Yamaha lamentablemente no, no aparece.、Eh, el equipo Honda también está complicado. Así que bueno, veremos qué sucede de aquí en adelante. Pero bueno, las April están sacando un pasito adelante de lo que es con el resto de las marcas. Así que bueno, amigos,、eh, eso es lo que cerramos con MotoGP. Vamos a hacer como a r r a n c a m o s siempre: la tanda publicitaria, un breve temita musical y ya arrecamos con el desarrollo del programa. S.S. Motos.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 Mecánica Copló, mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, 3 Arroyos. Lubri Centro e l Turco, filtros, baterías, aditivos, todas las marcas.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 2983-5690-54. Lubricentro del Turco. Filtros, baterías, aditivos, todas las marcas. Cambio de aceite y filtros sin cargo. La RIA 198-2983-501878-3 Arroyos. Recuerdo la repetición de Motomaníacos, se realiza los sábados a las 15 horas. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, amigos, arrancamos con las entrevistas. En el día de hoy lo tenemos en comunicación a Janina. Hola, buenas noches. Hola, m a r i o buenas noches. A vos, ahí en el piso y a todos los oyentes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Muy bien. Bueno, comunicándonos con ustedes para un poquito que nos cuentes el detalle del evento que realizaron este fin de semana ahí en Pergamino. Sí, correcto.、Eh, bueno, yo soy integrante,、eh, conjuntamente con otro grupo de amigos de l n o e s a asociación, es un grupo solidario que se llama Por una Carita Feliz. Este, como vos dijiste, somos de la localidad aquí de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya es el segundo año consecutivo que, de la mano del grupo m á s Moteros Argentinos Solidarios, estamos realizando una jornada, una rodada, este, con el fin solidario, como lo dije anteriormente. Y la verdad que este año desbordó, más allá de las inclemencias climáticas del día sábado, este, pudimos. Lograr el objetivo y el domingo explotó, explotó. Recibimos gente de todos lados, este, así que el objetivo estuvo más que cumplido de las manos ¿no? de los amantes a dos ruedas, decimos nosotros. Genial, espectacular. Bueno, nosotros la semana pasada fuimos compartiendo a través de las redes de Motomaníacos el evento, pero bueno, teníamos diferentes entrevistas, así que no nos dio el tiempo de, de llamarnos previamente, porque nosotros más o menos siempre hacemos la movida de hacer la previa y después el cierre de los eventos, pero bueno. No se nos dio en esta oportunidad, pero bueno, lo importante era que nos comuniquemos con vos para que nos dé de el detalle de, de lo que realizaron y cómo fueron las actividades de dos días, creo que fue, ¿no? Sí, sí, fue sábado y domingo, 21 y 22 de marzo, en las instalaciones aquí del Parque Municipal.、Eh, no se cobró entradas,、eh, era traer un alimento no perecedero, útiles escolares. y ahí podía colaborar con un. Eh, con una pequeña no entrada, con una colaboración de 5 mil pesos. Este, porque la idea en sí es esto de concientizar a la gente, ¿no? De que en algún momento vamos a necesitar, ojalá que no, ¿no? De la mano del otro.、Eh, no, no tenemos que hacer oídos sordos ni mirar por arriba un montón de situaciones. Entonces, esto de que la gente se haya acercado y haya traído un libro. Ropa, un alimento, útiles escolares, lo que sea, está、eh, buenísimo, porque la verdad que hasta el público en general que se acercó de diferentes localidades y los moteros que vinieron de, de todos lados,、eh, la verdad que nos explotó el corazón por la respuesta del público. Y después tuvimos actividades, tuvieron el juego de las hinchadas, Que la jugaron los hombres, las mujeres y los niños, todos con premios. Después hicieron la carrera de lentitud, también con premios de un montón de empresas de aquí de la localidad que nos dieron aceite, puños para moto,、eh, desengrasantes para las manos. Bueno, la verdad,、eh, desbordados y felices. Genial, la verdad que espectacular, ¿no?、Eh, tratar de llevar la, la idea y concretarla y que, bueno, que el, el, la devolución sea tan. Tan convocante, ¿no? Que eso me, me imagino que lo rectifica para, para se, poder, poder seguir realizando cosas. Y es como decís vos: siempre está bueno hacer cosas solidarias porque la verdad que nunca sabemos el día de mañana, pero precisamos nosotros también, claro, ¿no? Uno siempre、eh, pone tal cual, tal cual, ante cualquier situación de la vida, ¿no? Porque uno está acostumbrado a h í nosotros somos moteros, me parece yo también, y hay otro de los integrantes también del grupo. Este, estamos acostumbrados a ir a encuentros y siempre es una entradita, ¿viste? tenés que pagar. Pero acá dijimos: no, no cobremos de entrada, concienticemos bien a la gente que tiene que traer una donación. Se juntaran todas las agrupaciones moteras y que pudieran pasar dos días a menos distraídos con las bandas de rock、eh, que asistieron gratuitamente también. Así que, que el marco se dio y la verdad que es más que satisfecho, obviamente. Que si el sábado no hubiera llovido en Pergamino ni en el país, ni hubiéramos pasado las dos mil personas. Espectacular. El, el, el clima estuvo más o menos, entonces. El clima, el sábado, llovió hasta la una de la tarde.、Ah, y、bien. como somos tamikastes, conjuntamente、sí. <risa> al grupo m á s、eh, dijimos sí, lo hacemos, porque ya había salido gente de un montón de lugares. Así que, que se hizo. Eh, obviamente que los horarios se corrieron un poquito hacia más tarde, las actividades, la caravana nocturna y demás por toda la ciudad. Y el domingo explotó. El domingo fue hermoso. Era ver y mirar el parque. Eran todas motos, motos, motos, motos, motos, grupos, charla, asado, mate. No, la verdad que familias enteras. No, no, la verdad que estamos más. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, te decía, estamos más que satisfechos con lo que se realizó. Genial, espectacular. Bueno, la verdad es para felicitarlos, ¿no? Que, que han tenido esta iniciativa y, bueno, esta es la primera vez que lo hacen o ya lo vienen realizando anteriormente, esta actividad. El segundo año consecutivo. Bien, genial. Más o ya, menos quiero, en la misma fecha se maneja. El... ¿Cómo? ¿La misma fecha más o menos se viene manejando? Sí. Sí, en el mes de marzo. Genial.、Uh -huh. Y la misma fecha, el año pasado, también llovió. Ah, ah bien. <risa> pero bueno. Como que la lluvia es amiga nuestra. Tiene que estar, ¿no? Pero bueno, la tercera es <risa>、sí. la vencida. Por ahí el año que viene no les toca. Sí, tal cual. Pero viste que la lluvia también es bendición, dicen. Exacto. También. Pero bueno, si no、claro. llueve con el tema del motociclismo sería lo ideal, ¿no? Tal cual, olvídate. Y、eh, Contame,、igual. así que、Está、el predio、igual. es un predio municipal, es, no, no conozco en pergamino, pero bueno, orientarnos un poquito qué, lo que, qué lugar es el, el, el predio. Año pasado, el año pasado alquilamos con el grupo una quinta, un sector más grande, pero bueno, este año veíamos que a través de las redes este evento se iba multiplicando, así que, que bueno, hablamos con el municipio. Municipal, y después、eh, pedimos las instalaciones de este parque que tiene un gimnasio cubierto que alberga a cualquier cantidad de gente con vestuario, s baños adentro. Tiene todo un, un parquerío afuera hermosísimo con arboledos, mesas, bancos. La verdad, que hermoso lugar. Así es, bueno,、eh, qué mejor brindar、eh, eso a todos nuestros visitantes que conozcan nuestra ciudad, ¿no? Genial, espectacular. Bueno, ubicando más o menos Pergamino, ¿dónde está? ¿De algún lo, local, este, un lugar conocido? Pergamino, ¿por dónde se encuentra la provincia de Buenos Aires? Pergamino está al norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos a pasito, a 80 kilómetros de San Nicolás, 90 kilómetros, si no me equivoco, de Rosario. Este, y tírenme más d a t a a ver acá está, está Junín, está Colón cerquita, claro, está, me están metiendo todo mirando y nadie me tira el dato. Claro, que, que te ayuden, ahí están los, los colaboradores claro, que, te, que colaboran、los、en este momento. Genial, bueno, está muy bien ubicado entonces, d i n en d o s lugares. p a r a que acá me pasan más datos, a ver,、Kiómetro、a ver. Kilómetro 224 de la ruta 8. Bien. Mira, más exacto no pueden.、Nah, impresionante, impresionante. Así que espectacular. Bueno, la verdad que muy buena la iniciativa y qué bueno que l a han disfrutado, ¿no? sacando la salvedad. Qué bueno, pero el agua fue breve, en realidad no nos no molestó tanto. El domingo estuvo, estuvo bien el clima. El domingo fue ya del sábado de la tarde, el clima cambió, estuvo hermosísimo. El domingo nos acompañó el sol, nos acompañó la gente, porque el público, gente particular, porque esto era abierto a todos. Más allá de los amantes de las m o d quisiera venir, compartir y estar, ¿no? Y aparte, las bandas, este, las bandas que vinieron, fue el domingo estaba el juicio. Maldita noche, calma eterna, que son de, de Arrecifes los chicos, una estica Georgina.、Eh, bueno, la verdad que hermosísimo, s los pelados.、Eh, no, no, hicimos una amistad con todos ellos desde el lado este, ¿no? De solidario, que es lo que remarcamos muchas veces. Bárbaro, la verdad que 10 puntos、eh, lo que ha sido el evento, y bueno. Eh, lo que proponen ustedes con el tema del motociclismo y la solidaridad también este, está espectacular. Así que, bueno, nos alegramos que hayan disfrutado de lo que es este evento. Y obviamente, cualquier inquietud que tengan y, y bueno próximos eventos que vayan a realizar, obviamente que estamos aquí e m o t o m a n í a c o a disposición para darles a, también una manito con la con la difusión. Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias porque vino gente de Tres a r r o y o s también aquí a Pergamino. Ah, mirá que bien. Vino gente de. Sí, de Lanús, de Morón, de Malvinas, Argentinas, de San Nicolás, de Villa Constitución, de San Pedro, hasta con un perrito. Genial. <ríe> este, de Rosario, de Gobernador Galvez, de Córdoba, a y de, de un montón de lugares. Este, pero bueno, la gente que había salido de Bahía Blanca, que iban a venir, y los chicos de Santiago los paró una tormenta a mitad de camino y se tuvieron que volver. Claro. Así que bueno, los esperamos el año próximo. Genial. <ríe> Bueno, Janina, te agradezco que hayas estado aquí en el programa con, con esta reseña que la verdad q u es e súper interesante para que la gente esté al tanto de lo que vienen desarrollando. Así que estamos en contacto. Le mando un abrazo muy grande para todo el grupo que ha trabajado, que ha desarrollado esta actividad. Así que nos seguiremos viendo sí, o tratando a través、hablar. de las redes. Gracias,、eh, Obviamente a todo nuestro grupo, que es Leandro, Lucrecia, Ana, Claudia, Masco quien les habla. Y a todo el grupo de colaboradores que nos dio una mano, a Edith con su hija, a Héctor、eh, con toda su familia, a Javier, a la familia de cada uno de nosotros que también puso su granito de arena para poder estar ayudando, este, al, a la municipalidad, al sonidista, al que nos abrió y nos cerró el gimnasio, a Inspección de Tránsito que nos acompañó en la caravana. Bueno, es un abanico enorme para poder agradecer a tanta gente, ¿no? Espectacular, la verdad que bueno, muchísima cantidad de gente colaborando para este evento. Así que, bueno, muchas felicitaciones y bueno, que sigan por ese camino que está espectacular. Dale, dale, muchísimas gracias. Y quien nos quiera seguir, este, nos puede seguir por Facebook o Instagram. El nombre es Por Una Carita Feliz. Ahí van a ver、eh, cada evento que nosotros realizamos, dónde va destinada cada donación o cada producto que va ingresando. Este, así es, Guayanada.、Bueno, eh, agradecerles a ustedes también porque, por la comunicación, este, porque estas cositas hay que agradecerlas, ¿no? Y que esto se multiplique. Muchísimas gracias, a n i n a Estamos、y、en esto contacto. Y、eh. obviamente sin fin de, de lucro. ¿no? Totalmente,、esto、totalmente. g e n i a l genial. Bueno, les mando un abrazo muy grande, chicos, y felicitaciones. Dale, dale, dale. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Nos vemos, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, cerramos la entrevista con j a n i n a de Pergamino, contando lo que es esta actividad del fin de semana solidaria. La verdad que muy, muy este, contentos con lo que han desarrollado en este evento y un, muchísima gente que se ha sumado para esto, que, que es excelente, ¿no? La solidaridad con, con el motociclismo.、Eh, apoyamos toda esa iniciativa que es bárbara para que la gente disfrute y colaboramos siempre con alguna institución. Estamos en Motomaníacos f m i n t Rock 104.7 MHz en Tres Arroyos. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, amigos, seguimos las entrevistas. Tenemos en comunicación a Ale. Hola, buenas noches. Hola, Mario, querido. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo va eso por allá? Todo tranquilo, todo tranquilo, Mario. Recién volvimos. al p r e d i o haciendo. Ultimando detalles. Genial. Bueno, al final、eh, lo que se desarrolló, lo que se decidió, estuvo bien acertado, me imagino. Totalmente, totalmente. Estábamos con miedo de por ahí postergar y que toque un fin de semana soleado. Pero no, por suerte fue una buena decisión porque llovió todo el fin de semana. Sí, estuvo complicadísimo en toda la zona. Muchísima, aparte muchísima cantidad de agua, porque no era una llovizna, era bastante caudales en todos lados, así que. Eh, fue la mejor la decisión. Igual, por ¿no? sorte, bueno. Acá en el predio no, no, no, no se nos inundó ni nada por el estilo, pero, pero sí, cayeron unos buenos milímetros. Genial. Así que bueno, les di un poquito más de días para seguir a, concretando y a, afinando cositas ¿no? que siempre quedan pendientes. Exactamente. Nos reíamos con los muchachos porque ya estamos preparados de 2025. Nosotros ¿no? <risa> Claro, <risa> tenés razón. La inundación、claro. fue la, una de las causantes ¿no? de, de la suspensión de uno de los eventos. Exacto, si antes estábamos bien preparados, ahora estamos súper preparados. No, impresionante.、Realidad. Bueno, Ale, así que refresquemos la memoria de, de lo que están viéndonos y lo que nos están escuchando a través de www.caballosdemetal.com.ar.、Eh, ¿Cómo arranca la actividad? Que ya nos estuvimos ch charlando. El viernes arranca la recepción de motos, y creo que me dijiste el sábado, el mismo viernes, perdón, arranca ya algo de e x posición de motos antiguas, ¿no? Exactamente, el viernes a las 7 de la mañana aproximadamente ya se monta la entrada con la recepción.、Eh, se brinda un desayuno exclusivo para motociclistas de l a、so、mañana a las 10 de la mañana. Y ya a esa hora ya vamos a ir acomodando las clásicas para que puedan h a c e r exhibibles y, y bueno, empezar a interactuar un poquito con el público. Genial, ¿esas sí, motos te, son te, de te la localidad la tarde, o invitados? A... Perdón que te corté. Las motos clásicas, ¿Cómo? ¿las motos clásicas son de la localidad o son invitados que vienen también al evento? Algunas son locales y vienen unas cuantas invitadas de diferentes puntos de la provincia. Tenía entendido que también venían de La Plata, de La Pampa, así que bueno,、eh, va a estar lindo. También cabe destacar que aquel que se anime a venir con una moto clásica del 89 para atrás entra sin cargo,、eh, con la m i s a excepción de que la ponga en el sector exclusivo. Genial, mira qué buen dato eso. Así que bueno, los amantes de, de la moto clásica, que hay bastantes, así que que estén. Escuchándonos,、eh, ahí se pueden sumar n o、sí, sí. y, y exponer su, su máquina. Exactamente, no se le cobra la entrada, la única, la única condición es que la ubiquen en el sector exclusivo para Clásica, así la gente puede apreciarlas. Genial. Después seguimos sí, con sí. banda. n o Sí, bueno, después por la tarde. No, por la tarde vamos a, a interactuar un poco con la gente a través del animador, Seba El Chivicoy.、Exacto. Vamos a divertirnos un rato con concursos con, con el t o r o mecánico, que todo aquel que pague la cartilla sube y baja las veces que quiera.、Eh, dar, bueno, después nos divertimos con algún,、eh, algún concurso de baile, lo que la gente vaya pidiendo. Va, va bastante dinámico el viernes. Exacto. Luego, sí, pasadas las 21 horas. Ahí sí vamos a encarar con, con algunas bandas. Hasta las 12, una de la mañana aproximadamente. Bien. Eso está estipulado sí, con horario. n o Un detallecito. Un detallec ¿Cómo? Eso está estipulado en las bandas para que termine no muy tarde, digo, para que la gente quiera descansar. Exacto, exacto. Nosotros nunca nos pasamos de la una de la mañana aproximadamente. Genial. Sí, sí. Eh. Respecto, tengo un, un, un detalle que、sí. se, sumó, se sumó al evento para que por ahí les guste el tema de aviación. Tenemos el viernes a las 10 de la mañana, va a venir la Fuerza Aérea Argentina a hacer un show de, de destreza aérea.、Sí. Impresionante eso. Sí, sí, sí. Va a t e n e m o sea, s un cachito en ese mismo predio, no pueden despegar, pero sí sobre la misma ruta 86. No, vamos hasta el Aeroclub con entrada libre y gratuita y ahí sí、eh, pueden ver los despedidos. Impresionante. Sí. Impresionante. Sí. sí, por lo que veo, la localidad, todo el mundo colabora para, para que el evento sea bien armado, ¿no? Totalmente. Una fiesta de principio a fin, gracias a Dios. Así que bueno. Bueno, después el sábado,、eh, te cuento un poquito. Sí, s、sí. Recepción, desayuno.、Eh, al mediodía, bueno, en la hora del almuerzo y a las 14 ya arrancamos con los sorteos. A las 15 con los juegos y las destrezas. A las 18 horas la caravana. Junta show de la Brigada Blanca.、Eh, al finalizar la caravana,、eh, la frutilla de postre.、Eh, después tenemos un retorno al predio. Y a las 21, otra vez arrancamos con bandas hasta alrededor de la, de la 1 de la mañana. Impresionante. Impresionante la actividad. La verdad que de todo hay para, para divertirse pasar un, un gran fin de semana, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Hubo otra cosa que nos, nos sorprendió bastante: fue una concurrencia interesante de estanes relacionados al motociclismo, al rock, al motorrock. Así que tenemos más de 25 estanes confirmados relacionados al ambiente y después una fila interminable de todo lo que es emprendedores, artesanos, bueno, y mucho para ver. Bien, o sea, súper armado eso, eso suma muchísimo y bueno. También este da otro marco n o para que mucha gente ve cosas que le interese y p u e d e comprar ahí. Está bueno tener esa en el predio, está espectacular. Totalmente, totalmente. Hay para todos los gustos y colores,、eh, muchos atractivos en simultáneo, así que、eh, hay para, para todos los gustos. Genial. Contame el valor que tenía la, la, la tarjeta, la cartilla. Hola. Hola, me corta、sí. un poquito. Sí, ahí te escuchamos. Bien.、Eh, bien, te comento el tema del valor de la entrada. Va a tener un costo de 30 mil pesos. Acompañante no paga. Y ya te doy el costo de la entrada. Acompañante no paga. Con eso incluye el servicio de acampe para ambos. Desayuno completo a los tres días para ambos.、Eh, servicio de fogones. Despacho de agua caliente para el mate las 24 horas. Servicio de seguridad privada, accesos mecánicos, o r t e o s exclusivos, servicio de taller mecánico rodante, leña todos los días, bueno, entre otras cosas más. e s o s son algunos de los puntos importantes. Espectacular, súper completo lo que es la, la actividad para, para recibir a la gente. Eso está、eh, súper interesante y me imagino que, bueno,、eh, como ha sido otras ediciones,、eh, se va a sumar un montón de gente para participar de este gran Festival de las dos ruedas. Por suerte sí, por suerte sí. En este momento estamos esperando unos chicos que están llegando de la Pampa. Mañana va a llegar más gente y después ya llegan los cordobeses. Así que formalmente el evento arranca el viernes, pero informalmente ya arranca hoy. Ya, ya va a haber gente ¿no? en el predio disfrutando de. tomándose unas mini vacaciones. Exactamente, sí, el predio la verdad que se presta para eso. Es muy lindo para relajarse. Mucha naturaleza, mucha tranquilidad. Eh, muy arbolado, mucho verde, el agua espectacular. Así que el, el predio se presta para tomarse unas mini vacaciones. Genial, este, este es el tercer festival, ¿no? Exacto, es el tercero. Nos quedó, tendría que ser el cuarto. Tendría que ser nos el cuarto, pero bueno. la sangre en el ojo. De, exacto. Sí, lo que、así、pasa que, que bueno, bueno, vamos es, a festejar doble. Ese año fue com muy complicado, o sea, directamente <risa> imposible poder llevar a cabo y bueno. Pero bueno, retornando, que es lo importante, que es、sí, súper interesante, porque muchas veces ha pasado situaciones de, de complicadas y bueno, el grupo por ahí a veces es difícil de reflotar otra vez con, con el retorno ¿no? al, al, al evento, a realizarlo y a armarlo. Y bueno, ustedes están en el, en el buen camino de, de seguir para adelante. Sí, sí, siempre para adelante.、Eh, nosotros en nuestro grupo. Somos poquitos, siempre priorizamos la calidad y no la cantidad. Y bueno, un apoyo impresionante de parte de todo lo que es la familia empujando atrás de nosotros. Y queda reflejado en el evento porque los que han venido años anteriores se dan cuenta que realmente está hecho por familia porque ven los chiquitos nuestros que andan atrás de la cantina con 3, 4 años, ven gente grande de 80, 90 años.、Eh, Despachando en la cantina, o sea, es muy, pero muy familiar, un ambiente muy agradable. Qué bueno, la verdad, q u e espectacular. Así que bueno, todos, todos trabajando para, para que sea una fiesta, como bien lo dice el, el, la gacetilla, ¿no? el Festival de las Dos Ruedas. Así que bueno, seguramente va a ser un éxito.、Eh, la verdad, que contaste un montón de, de actividad que va a haber, que es súper interesante para todos los gustos, desde aviones, motos clásicas,、eh, las bandas, caravana, de todo un poco. Así que la verdad que. Seguramente se va a s u m a r un montón de gente para, para este gran festival. Y este, bueno, obviamente que la semana que viene te, te convocamos para que hagamos la reseña correspondiente de, de lo, que ha sido,、eh, lo que va a ser el, esta actividad, ¿no? Por supuesto, Mario. Encantado, encantado de, de comunicarnos y poder contar un poco respecto a nuestro evento. Y desde ya estás más que invitado, sos un invitado de la casa. Eh, si podés estar junto a nosotros, para nosotros sería un honor. Genial, genial. Bueno, cómo no, vamos a ver cómo lo manejamos, pero sería también súper interesante poder participar. Y la verdad que, bueno, es un gusto,、eh, d e este caso,、eh, desde el programa,、eh, poder colaborar con, como lo hacemos con todo, la, la gente que realiza eventos que, que, bueno, sabemos que no son fáciles de llevar a cabo y le ponen mucha garra、eh, con la familia, con los colaboradores, con los amigos, con la gente de. De diferentes ciudades, como la municipalidad y comercios particulares también que apoyan. Así que nosotros sumamos un granito de arena para, para la difusión, que también este es, es, creo que es súper interesante para que la gente también se entere de los pormenores de, de la gente que trabaja para concretar estos eventos que, la verdad, que no son fáciles, como lo decía. Y, y u s t e d le p o n e una garra impresionante para llevarlo a cabo. Tal cual, lo describiste、eh, tal cual es. Así que bueno, nosotros agradecemos un montón tu granito de arena. Que es súper importante poder llegar a, a mucha gente para que sepan、eh, lo que se van a encontrar cuando, cuando vengan, o q u i z á gente que t e n í a alguna duda,、eh, lograr despejarla a través de este medio. Así que agradecidísimos, Mario. No, por favor, un gusto, Ale. Bueno,、eh, te deseamos, como a vos, y a, en este caso que estamos con vos, pero con todo el grupo, que está trabajando y ha trabajado bastante tiempo, ya desde bastante tiempo para atrás, para llevar a cabo todo esto. Así que bueno, les mandamos un abrazo muy grande, seguramente será un éxito, pero bueno, lo mejor para este gran fin de semana y bueno, cualquier cosita que surja a l g ú n m o m e n t o para comunicar, estamos aquí. Bueno, bueno Mario, agradecido por, por tus palabras, por tu buena energía, tu buena predisposición. lo mismo para tu audiencia, un abrazo grande y bueno, los esperamos a todos. Genial, Ale, un gran abrazo, ¿eh? Bueno, amigos, cerramos la entrevista con Ale de General La Madrid. Así que bueno, ahí estuvo contando todos los detalles,、eh, que son bastantes las cosas que van a encontrar ya a partir del mismo viernes. Van a encontrar bastante actividad. Así que este, creo que es un, un gran evento para disfrutarlo,、eh, con diferentes cosas que hay, van a encontrar ahí y, y el predio que nos hemos visto en las redes sociales. No t e n e m o s la posibilidad de conocerlo personalmente en e l lugar, pero bueno, sabemos que es un lugar excelente. Y bueno, los chicos han trabajado tanto que la verdad que, bueno, la gente lo va a acompañar seguramente con muchísima concurrencia a este gran evento del tercer festival de las dos ruedas en General La Madrid. Como les habíamos comentado, tenemos dos audios que nos mandó este,、eh, la gente, no me acuerdo el nombre, por eso no quiero decirlo mal, de La Oxidada en Reta, de este próximo evento que van a desarrollar el 4 de abril en esa localidad. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos mandaron para que ustedes sepan de lo que se va a desarrollar. Hola Mario, buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo soy Adrián, del taller La Oxidada, Danilo e d e Reta.、Eh, Los quería invitar a todos、eh, a la primer juntada Fierrera, el 4 de abril, Calebaniario.、Eh, es entrada libre gratuita.、Eh, vamos a estar、eh, desde las 10 de la mañana hasta el anochecer、eh, en el a m Piteatro, la calle 48 y Estela Maris,、eh, a 200 metros de, de la bajada a la playa.、Eh, vamos a exponer、eh, autos, motos.、Eh, En todo lo que es、eh, la cultura custom, eh, clásicos, eh, modificadas, así que nada, es invitarlos a que quiera pasar un día en familia, entre fierros.、Eh, va a haber servicio de cantina,、eh, va a haber、eh, puestos de artesanos, todos los artesanos acá del, del bañario,、eh, así que también va a haber、eh, food t r u c k、eh, También va a ver el servicio de lo que es、eh, carne, seguro va a haber、eh, choripano, hamburguesas. Así que nada, es,、eh, es todo el día del sábado,、eh, va a haber bandas en vivo.、Eh, así que nada, espero, espero que puedan venir.、Eh, y esto es para mostrar un poquito lo que es la cultura de, de los autos clásicos, las motos,、eh, lo modificado.、Eh, Vienen muchos amigos de Bahía, de Necochea, que ya están confirmados, así que nada,、eh, que quiera venir、eh, será bien recibido. Abrazo grande. Y quería dejar un saludo grande para los motomaníacos, así que nada, los espero. Abrazo grande. Bueno, amigos, ahí tenemos el audio que nos mandó Adrián.、Eh, como lo contaba él,、eh, va a ser el bañero reta en el anfiteatro. El sábado 4 de abril. Así que ahí van a encontrar motos clásicas: Custom, Autos Clásicos, Hot Rod, Bandas en Vivo, Cantina, Fugtrack. Y la participación es abierta. Esto no tiene costo, así que bueno, están todos invitados a sumarse para lo que va a ser este primer encuentro en Banero Reta.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 2983-5690-54. Bueno, amigos, estamos en los últimos minutos de Motomaníacos. Nos queda una entrevista pendiente. e q u e a h o r a Vamos a, a realizarla.、Eh, así que, bueno, recuerden que este fin de semana tienen el Encuentro General en de la Madrid. Después tienen、eh, la semana que viene bastante actividad. Que es、eh, lo que contamos de, de Berreta el 4 de abril. También tienen el 4 y 5 en el Parque Tegloretti. Se va a desarrollar la juntada me, me mote,、eh, fierrera de Mestizo Garage. Hay una contraarrancones, trompos, bandas, están, caravana por la ciudad.、Eh, la localidad es Penito Juárez. Va a haber duchas y espacio para acampar. Y también tienen la. El gran encuentro del 35 m o t e Encuentro de la Semana Santa en Azul, del 2 al 5 de abril en el Camping Municipal, que va a haber bandas en vivo, caravanas, juegos de, juegos de destreza, elección del rey y la reina, sorteos de una moto, 0 kilómetros muchas sorpresas más. Caravana de m o n a s t e r i o Trapense, auspicia municipio de Azul. Así que bueno, eso es lo que tienen en el próximo fin de semana.、Eh, lo tenemos en comunicación a, al p r ó x i m o no. No te lo pasé. Ah, perfecto. Bueno, ahí, ahí, ahí pasemos una cortinita y ya lo, lo manejamos. Bien, Ahora sí, seguimos con el desarrollo del programa. Lo tenemos a Beto en comunicación. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo a n d á s Bien, bien, acá terminando de llenar con, con mi familia. Espectacular. Bueno, saludos para toda la familia. Bueno, se han dado. Bueno, Beto, se viene un, un nuevo motoencuentro, número 35, nada más y nada menos. Totalmente, 35. Que, que tendría que ser 37. Que tendría que por ser 37. Porque no, no hicimos.、Eh, por el, la pandemia no hicimos. Hubo dos años que no hicimos. Claro, totalmente.、Eh, sí. Este, y seguimos manteniendo.、Eh, la, la, este, el primer voto en cuenta que se hizo en el país. Así que lo mantenemos. Impresionante, m i r c ó Nunca hemos fallado. Este,、sí. Qué estadística, ¿no? Sí, sí. Y, y viste. Es un orgullo también. Sí, totalmente. Me imagino、eh, que es un orgullo,、sí、pero impresionante, ¿no? Llevar a cabo esta cantidad.、Sí. La verdad que no sé si habrá muchos este, grupos que hayan desarrollado tanta cantidad de eventos. No, creo que hay uno. Bueno, Las Flores que nos venían siguiendo, pero dejaban de hacer. Claro. Y después, y otro que no me acuerdo. Bueno,、eh, Motosierra, que tampoco hacen. Que、eh, son más o menos. No te digo que están en el nivel nuestro, en, la, en los años nuestros, pero. Andaban en los 20, más o menos, 22. Claro, también números importantes, sí. igual. Sí, no, más vale, porque hay que estar todos los años, ¿viste? Sí, no es sencillo. No, no es sencillo porque no, no más o menos sabemos, el que ha andado más o menos en agrupaciones y con lo, con lo que ha sido、sí, eventos, sabe lo que es, que es muy difícil llevar adelante. Sí, de... sí. Y ahora, más que nada, sí, más complejo porque... todavía, ¿no? Sigue siendo complicado. Totalmente, totalmente. Pero bueno, le siguen poniendo、ahora、garra. Nosotros ya te digo. Sí, sí, bueno, ahora por ejemplo estamos hablando full. El día viernes pusimos la,、eh, la. ¿Cómo es la. el sistema para los puentes. Bien. O sea, la estructuramos bajo la lluvia, no sé cómo se v e í a Sí,、y、impresionante. La lluvia hacia el agua, ¿viste? Sí, sí, sí, sí.、Eh, sí. No sé si h a b r á n visto videos. Sí, no, lo, no vi, lo vi, lo vi, que、viendo. estaba la máquina trabajando ahí、sí. en el arroyo para colocar las cosas. sí. Sí, sí. Impresionante.、Eh, sí. Así que bueno, ahí arrancamos, ya hasta hoy ya no paramos. Ya arrancamos y vamos a seguir hasta hasta que arranque el evento, obviamente. Impresionante. Esto arranca el 2: arranca la actividad, ¿no? El 2. El 2 arranca, eso ya la、Pero、recepción ya de la el, gente está el ahí. ¿El primero ya arranca? El primero, bueno, en realidad, yo creo que ya el domingo vamos a, va a tener gente. Sí, ¿no? El lunes. Eh, sí, porque viste que el, el miércoles les damos la comida la cena, el guiso, arroz que les damos. Exacto, el guiso, que es lo que charlamos anteriormente, que era de, de amigos y que、sí. después se fueron poniendo porque no lo hacían para la,、eh, los participantes. Sí sí. sí, sí, le hemos dado hasta 150 personas a comer. No, impresionante. Bien, impresionante. Sí, y cada vez más. Sí, mi maestro. g Los que vienen por eso. Impresionante.、Sí. Así que bueno, van a encontrar un montón de cosas, lo que、eh, en cuatro días en azul, ¿no? Totalmente, totalmente. Genial. Este, sí, tratamos ¿viste, de, de darle lo que realmente se merecen los moteros. Uno, bueno, vos sabés que a uno le gusta d r y que te atienda, que te reciban bien.、Eh, un cafecito, si querés, a la mañana, unas tortas fritas, un churro. Este, y después, bueno,、eh, la, las ganas que, que pone la gente para, para recibirte. Sí, totalmente. Sí, a nosotros, viste, nos gusta. n o Sí, gusta. s atender a cada uno de los que participa de, de esta movida, que bueno, sabemos sí, que son eventos numerosos、sí. que viene bastante gente que participa, ¿no? Exactamente.、Eh, aparte, bueno, estamos continuamente、eh, están, estamos cerca de ellos, si necesitan algo, viste, o. Eh, siempre estamos, estamos para dar una mano, siempre. Sí, sí, son cuatro días de actividad sí, plena de la de parte del grupo para los, bueno, para los participantes. Pff, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Que ya digo, ya le, dos o tres días antes ya tenemos gente. Claro, sí, sí, sí totalmente. totalmente. Y ya mucho me dice, che, ves, mira que yo voy el lunes, mira que yo voy el domingo. Dale. Claro. Y acá lo recibimos. Impresionante.、Sí. La verdad, que u n o nada. Sí, sí. La camaradería de, de lo que es el、sí. motociclismo. Exactamente. Y、yes. es. Yo, bueno, apuntamos nosotros, que se sienta bien, que se va de n t e n t e y que. Y más ahora que estamos tratando de recuperar la tranquilidad que no, no teníamos hace un par de años. Exacto. l、eh, l e van dos años, viste, que tenemos. Ya los, los que rompían la, las ganas, viste, ya no están. Sí. La, tratando de retornar, la cantidad de seguridad que, que tenemos, s seguridad o debido o que que a la p que bueno, que nos cuesta bastante moneda, s me imagino que sí. Este, y, y bueno, a sí que tenemos que apuntar a que nos vengan、eh, buenas cantidades de motos para poder este, pagar la, lo que es la seguridad más que nada de la policía afuera, claro, totalmente. i g a l m e n t e bueno, nos. No, Cae mal, pero, nos cae mal, pero nos viene bien. Gracias、sí. a eso recuperamos la tranquilidad. v i s Totalmente, e t un encuentro en la vieja escuela. Hay mucha gente que ya no viene. Sí, eh, hemos, eh, se ha perdido mucha gente y gracias, gracias a Dios ahora estamos, ahora estamos recuperando que vienen viste, y, y notan que ahora podemos que se pueden salir e pueden s a caminar o salir en l a m o t o tranquilos. A recorrer la ciudad, que encima de la ciudad pues, tenemos muy buenas cosas, muy cosas lindas viste, que pueden recorrer y, y conocer. Este, y eso, apuntamos a eso, a que ya te digo, que el motero que viene disfrute de la moto encuentro. Totalmente, sí, Azul este, es una ciudad muy interesante este, para conocer,、sí. tiene muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y tenemos en el verano, por ejemplo, hay gente que. han venido con la moto y en el verano vienen de vacaciones por el tema del balneario, todo eso que tenemos, ¿viste? Sí, un lugar increíble, sí, el balneario、sí. de, de tenemos Azules. Tenemos un c a m p i tenemos. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí está la obra de Salamone, sí, que, también, que también las sí. recorremos. Sí. Sí, sí, bueno, las obras de Salamone es que es importante. Totalmente importante. importante. Y obviamente sí, la caravana, la clásica caravana m o n a s t e r o trapense. Sí. Sí, eso lo hacemos, eso. Es infaltable. 10 de la mañana, muchas veces hay algunos que c o n f u n d e n los horarios. Nosotros 10 de la mañana salimos del predio、sí. al monasterio. 10 de la mañana. Perfecto.、Eh, hacemos una parada en, en la rotonda de, de las 3 y 2.26 para que no t i e n e n combustible. Esperamos ahí que carguen un rato y seguimos. Bien. Hoy hay mucha gente que. Son ponerle ir a vuelta y vuelta son 60 kilómetros, 70. Sí. Y es m y El tanque medio vacío sale y se queda. Se quedan sin n asta.、Ah, hacemos <risa> esa parada para que. Sí, para salir sí. tranquilos. Se rebate, claro. Sí,、claro. tranquilos. Van y vienen sí, tranquilos de un paseo. Por su... Sí, por supuesto, si hay alguien que tiene un problema en la moto, tenemos asistencia, viste.、Eh, lo vamos a buscar o hay un. Una gran combi que va detrás de nuestra que siempre a c o m p a ñ a por si pasa algo, ¿viste? Totalmente.、Eh. Este, por supuesto que a todos nosotros recomendamos que todos tengan los papeles en regla, que tengan los seguros, ¿viste? Están en regla. Es una recomendación que yo siempre le damos. Sí, totalmente. Que nos vayan haciendo m a c a n a s ¿viste? Porque es, son rutas, ¿viste? Peligrosas, hay mucho tránsito y. Hay que, hay que ir tranquilo. Sí, mantener una conducta sí, que sabemos que, que van en、sí. caravana, que son bastantes motos que participan、sí. en la ruta y bueno, la ruta sí, arru...、eh, hay que manejarse tranquilo. Y Son casi 300, el año pasado 300, casi 400 motos. No, impresionante.、Y、fuimos hasta a l l á p e s t e Impresionante. Entonces hay que. Sí, sí, entonces viste. Y después, el、bueno, día m e hoy, mantenemos una caravana por la ciudad.、Eh, lo hacemos hasta allá donde está la. El monumento a Quijote. Bien. Y ahí paramos un ratito para que saque foto y qué sé yo, ¿viste?、Pero、lindo recuerdo. Totalmente. Más de noche, ¿viste? Con, con las luces y todo eso. Genial. ¿Qué? Che, Beto, decime el valor de, el de lo que va a salir. Deja, decime el valor de lo que va a salir que me queda poquito tiempo que se me fue el programa volando ¿Qué? hoy. ¿Cómo? Decime la, el valor de, que va a tener para la ingresar. No te vas a asustar, ¿no? No, no. No me vas a criticar, nada de eso. No, yo no critico nada. Yo sumo. Ah. 20 mil pesos por moto. Impresionante. No existe, no existe ese valor. Tenés la cena del miércoles, tenés la sábado del sábado, el sorteo de la moto. Todo con la cartilla. Impecable. 10 puntos. Es que nosotros tenemos en cuenta eso. Sabemos el gasto que tienen los moteros. Para poder llegar hasta un evento. Entonces no podés cobrarle 30 lucas. Claro. Porque, totalmente. Porque. Y más s o b r e el tema combustible, que es el problema, ¿viste? Sí,、pero、obviamente decir, que sí. i n v i t a m o s a nuestros amigos y que van a gastarse un montón de plata para, para venir. Y no, yo soy una persona que e s t o en contra totalmente de eso. Genial. Este, voy a los encuentros, pago lo tengo que pagar, pero. Yo te v e e un poco, ¿viste? Pero bueno, aparte sabemos que nosotros, el dinero que, que ingresa,、eh, pagamos todas las deudas, que es, es muchísima, y después donamos. Tenemos instituciones, hay gente que nos colabora, principalmente en la entrada, en el puente, y a eso después le damos un, una, una donación, este, algo de plata, ¿viste? Que por ahí necesita, viste, las impresiones. Los, los chicos de las, las secundarias, por ejemplo, que terminan, por ahí damos para los viajes, viste. Totalmente, m í s i No, sí, no sí. es mucho dinero, pero. Todo un... suma, todo suma. Y están c o n f o r m e y claro. Y todos los años nos acompañan, viste. Genial. Beto, Entonces,、eh, te tengo que cortar、eh. porque tengo que cerrar porque、eh, dale, tenemos que seguir con la programación dale, dale, dale. de la radio, así que e s t e Eh, seguimos sí, en、bueno. contacto, obviamente, que estamos,、eh, seguimos en comunicación porque lo vamos a seguir haciendo. Así que este, te agradezco sí, que、sí, h a y a s、sí, estado por... aquí en Motomania contando un poquito de detalles de lo que, es, de el, lo que va a ser este 35 Mote Encuentro.、Exacto. Bueno, che, bueno, nada más que decirle que nos esperamos todos y bueno, que acá estamos nosotros para atenderlo como corresponde. ¿eh? Genial, gracias Beto por todo、claro. la, lo que colaboras para el programa. ¿eh? Listo, amigo. Un abrazo, che. Un gran abrazo, Beto. s a l u d o a todos. Saludos, Serán d a d o Gracias. Bueno, amigos, cerramos Motomaníacos、eh, la entrevista con Beto de q u i j o t e del Camino. La semana que viene arranca el 2.、Eh, el 35, m o t e e n c u e n t r o en la ciudad de Azul, en Semana Santa. Así que, bueno, amigos, l e mando un abrazo muy grande, Motomaníacos. Espero que hayan disfrutado de lo que es el programa y toda la información que hemos traído para esta edición. Gracias, Diego, por la operación técnica. Este... Seguimos、eh, a través de las redes sociales con todos los eventos que se ven desarrollando. Les mandamos un abrazo muy grande y buenas rutas, motomaníacos.